Director de Deportes del Municipio nos lo va a confirmar y explicar. José Luis, buen día. Buen día, Juan Pablo. A vos, de tu audiencia. Bueno, contanos, e si t e s bien ya se sabe la decisión, ¿por qué y si hay una fecha posible de que se realice?、Eh, sí, nosotros, en concordancia con el decreto este, firmado por el s e ñ o r Gobernador, este, el s t e e Municipio adhiera a esas medidas y, y creemos que fue lo más conveniente este, en. En aplazarla este, como digo yo no lo、no、vamos a suspender la vamos a aplazar este, y buscaremos alguna fecha este, tentativa más adelante es que realmente hoy en día、eh, tirar una fecha también sería un poco irresponsable porque no sabemos cómo sigue todo esto la verdad que, que día a día、eh, va, va cambiando así que esperaremos con el transcurso de los días a ver cómo se desarrolla todo a ver qué, qué medidas toma、eh, si、el gobierno toma alguna otra medida、eh, Más profunda todavía, diría t e m a s clases y demás, y bueno, y ahí empezaremos a evaluar este, qué fecha podemos llegar a h e r Bien, y más allá del maratón, el resto de las actividades que involucran a la dirección de deportes, ¿cómo lo están manejando? Digo, las escuelas en el estadio municipal y demás. Nada, en, en este momento,、eh, las escuelas, bueno, igual están ahí arrancando el lunes este, 6 de abril.、Eh, por el momento, la, las escuelas este, no están suspendidas. Bueno, igual este, nos c o n t e r e m o s la semana que viene con. a su Secretaría u s de Deporte de la Provincia y valoremos el tema. Este, sí, voy a tomar algunas medidas este, de precaución, por ejemplo, en el, en el gimnasio, nosotros cerrados, que tenemos la clase z u m b a que son alrededor de 120 personas que concurren, c o m o prevención vamos a tratar de que no sea más de, de 50 personas. Vamos a tomar los, todos los recaudos posibles para que, bueno,、eh, no salga una psicosis, pero tomar este... Como dije, lo recaudo y,、bueno, y colabora con, con la sociedad este, para que esto no siga este, incrementándose. Bien, como decís, es un tema a ir viendo día a día, así que volveremos seguramente a consultarte. Ahora sí te pregunto, como hacemos con la mayoría de los funcionarios municipales a punto de cumplir 100, mes, 100 días de, de gestión, en el área deportiva puntualmente, ¿qué evaluación haces? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué te sorprendió? ¿Y qué es lo que han podido hacer o no? Bueno, este, lo que me sorprendió fue la, la, la predisposición de, de, del empleado este, municipal. La verdad es que me encontré con un, con un plantel de empleados este, muy rico,、eh, con los profesores de, que trabajó a en e n Provida, este, que mantuvimos la plantilla que venía trabajando.、Eh, nosotros el, el día que entramos dijimos que íbamos a apostar a lo que ya venía, este, porque t e n í a muy buen concepto y bueno, realmente me han demostrado que que más allá de, de, del signo y e l color político este, son profesionales.、Eh, bueno, algunos nos encontramos con algunos predios、eh, bastante venidos a menos, que、eh, se empezaron a, de a poquito a levantar, por ejemplo el Polideportivo de la Tuel, este, ya le levantamos todo el tapial este, alrededor y pusimos alambrado nuevo, y ahora estamos entrando al c o m p l e j o de c o n e j c a l a n t e c o para este, darle un poquito más de, de vida que está bastante venido abajo. Eh, la elaboración que hacemos es muy positiva, este, mucho trabajo por delante, este, teníamos muchos este, objetivos en estos primeros seis meses, bueno, debido a esto、eh, se están anulando、eh, todas las competencias que teníamos, teníamos varios este, torneos de carácter nacional, este, como f s t u d o s para los individuos、eh, auditivos, este, teníamos un c a m p e o n a t o de, de ping-pong.、Eh, También para novidentes, muchas cosas que la, la verdad que nos no, no duele porque bueno, estábamos apostando a una integración y a, y a un, una p r o y e c c i ó n nacional, pero bueno, este, nos debemos la responsabilidad social, así que este, vamos a ser parte de todo esto. Muy bien, agradecemos el contacto una vez más. Bueno, Juan Pablo, gracias a vos y para lo que necesites, este, estamos a disposición.